...una situación de cuidado con intento de um, limar eh, zonas de autoridad y que no se hayan cometido algunos errores, sobre todo en materia de negociación, de diálogo y de construcción política con los intendentes de la provincia de Buenos Aires. En este momento está reunido Alberto Fernández con Axel Kicillof y una docena de intendentes, mayoritariamente primera tercera sección del Gran Buenos Aires, la intención es analizar el conflicto y llevar adelante una política común. Vamos a la tanda y preste atención a lo que viene. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas.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 18.34 el otro elemento que determinó el avance de los sectores que están eh, contrastando con la opinión popular, está eh, visualizado en la afirmación de la alianza gobernante, la consolidación sobre todo en el último mes, mes y medio del Frente Renovador con el Frente para la Victoria en el marco del Frente de Todos a través de lo que hemos señalado como ese ese cuarteto eh, que, que encabeza las acciones conjuntas, Alberto, Cristina, Fernández de Quino, y algunos que olvidan que Cristina está jugando, y jugando también en provincia, eh, Sergio Massa, Máximo Kirchner, son elementos que preocupan por motivos semejantes, concatenados con los que analizábamos en el primer bloque, a los espacios opositores. Los espacios opositores congregan, eh, por un lado, a eh, las corporaciones empresariales más importantes, porque inciden, van acostumbrados a incidir sobre la AFI, sobre los jueces y sobre la policía. Antes de Néstor Kirchner estaban mucho más acostumbrados a incidir sobre las Fuerzas Armadas. El quiebre planteado por Kirchner fue muy importante porque desagregó generacionalmente a las nuevas camadas de oficiales de los generales que habían participado de la dictadura cívico-militar. Y también, por supuesto, dirigentes opositores. Pero los dirigentes opositores están empujando después de Armada La Algarada con el objetivo económico directo como elemento primario y la incidencia de los servicios que trabajan para las empresas como elemento secundario. Es decir, las fuerzas políticas opositoras están jugando un rol, um, podríamos así decir, de menoscabo, eh, bajo en esta movida, no, reitero, porque sean democráticas ni porque no lo deseen, sino porque no tienen posibilidades movilizadoras concretas y no tienen ninguna aquiescencia de la población para llevarlas adelante, salvo los medios de comunicación. Y ahí tiene un problema, Alberto, para resolver, muy importante, de hecho, prácticamente no se lo escucha en los medios, está silenciado, hay un gobierno mudo, porque los medios los manejan los otros, y nosotros estamos aquí para contar la verdad, algo distinto a lo que se observa en el resto de los eh, espacios comunicacionales argentinos. Levantamos a Elvis Presley, levantamos esta música, ¿eh? mientras eh, se mueve la panza de Elvis al cantar, y le vamos a dar la bienvenida a un querido amigo del programa. If I made sacrest Girl so Y como hoy es el día de mis desacuerdos con el conjunto de la sociedad y tal vez del planeta le doy la bienvenida a el querido Néstor Miguel Gorjowski a quien lo no decimos Miguel le decimos Néstor que nos acompaña siempre en eh, Ya Nada Será Igual. ¿Cómo estás, Néstor? Oh, se cortó la comunicación. Justo que estaba anunciando una buena polémica, eh, una buena polémica, Néstor Corojo, se ausentó de la misma. Eh. Vamos a poner la silla vacía, como, como le hacían a uno de los candidatos en aquel momento. Vamos a seguir... Eh, bueno, doy, aprovecho porque hay muchísimo material que nos hacen llegar. Gracias a Javier Vitale, bueno, gracias a todos los amigos que se van comunicando y tratamos de insertar eh, aquí los mensajes de los de los que están escuchando. Aquí Pablo Gerardo Olano dice, se habla de reclamo genuino, listo, ya está, vamos para adelante con lo genuino. Me pregunto qué hacen entonces los millones que cobran el IFE por el deterioro laboral a causa de la pandemia y que no les alcanza a cubrir el 25% de sus recursos en época anterior, ojo con calificar de genuino lo que representa cierto sector en pos de lo que está sufriendo todo un pueblo. Ah, no, por supuesto que estamos alineados con el Gobierno Nacional y con el Movimiento Social y Sindical Argentino, no sé si, si no se entendió... Este, Ese elemento eh, que acabamos de, de señalar como, como cuestión central, eh, todos sabemos que los estatales están relegados y creemos que eh, las cuentas que se sacan en alrededor de los ingresos que vienen recibiendo, por eso difundimos con tanta intensidad los planteos de los trabajadores vinculados con arte y la CTA, lo que estamos tratando es indudablemente de eh, potenciar la mejora de esos recursos. Le damos la bienvenida a Néstor, a ver si nos encuentra ahora en el aire. ¿Cómo estás, Néstor? Hey, ¿Cómo estás, Gabriel? Y acá, este, hablando contigo, estando al tanto de las noticias, mirando un poco lo que está pasando frente a la Quinta de Olivos, este divirtiéndome mucho, digámoslo así. Me interesa eh, arrancar por el desacuerdo. Eh, vos le das un rol, eh, por lo que estuvimos charlando hoy, más relevante a la acción política opositora, que la que yo le doy a la económica, digamos. Es decir, mientras yo pongo el énfasis en determinadas zonas del empresariado, vos pensás que la responsabilidad de Cambiemos eh, es importante en esta movida. Y vale la pena charlarlo, porque hay fundamento de los dos lados, ¿no? Mirá, yo estoy convencido de que detrás de todo esto hay un formidable interés económico que es, en última instancia, aquello que mueve los hilos trasbambalinas. Pero también tengo la convicción de que esa, detrás de esas bambarinas lo que se ve en escena es eh, la actitud política de un sector del PRO que está llevando y arrastrando a todo cambiemos a lo que es un evidente abismo. Eh, y me parece que por desgraciadamente el señor Magneto no está en condiciones de atenderme últimamente, hace como 70 años que no me atiende. Este, pero sí creo que podemos conversar con los compatriotas y los vecinos y los oyentes y los amigos de los oyentes que eh estaban votando a todo a, a todo pues, junto por el cambio, creyendo en el carácter este antidemocrático del Frente de Todos y ahora descubren quiénes son los verdaderos antidemocráticos para asegurarse de que no no sigan teniendo la fuerza que tienen, tenemos que convencer a nuestros vecinos y amigos y ¿Qué sé yo? Eso es todo. Yo desde el punto de vista del eh, diagnóstico de la enfermedad eh, no me cabe la menor duda de que detrás de todo esto hay poderosísimos intereses que ni siquiera están radicados en la República Argentina, es decir, acá... Te hay un... que tanto para Macri como para Magneto, entre otros, es un dolor de cabeza no estar logrando la unificación opositora. Claro. Hay un quiebre muy importante entre Grindetti y Marcos Peña, uh -huh. hemos dado cuenta de ello, porque hay distintas interpretaciones de lo que está pasando y eso lo lleva a proceder de modo diferenciado. Eh, volvemos a reiterar esto para aquellos que tal vez no nos conocen habitualmente, no hacemos ninguna calificación no, no creemos que se trate en ningún caso de alguna vertiente patriótica dentro de Cambiemos. Lo que sí creemos es que hay una evaluación diferente del estado de la opinión pública. Y, ¿Y también sí? un reconocimiento claro. de la ausencia de ruido de sables, ¿no? que claro. es el elemento determinante en la Argentina para, no digo interferir de modo directo, sino aunque más no fuera disuadir debido a la presencia misma de ese espacio. En ese sentido, creo que esa frustración que están sintiendo los medios de comunicación hace que le insuflen una vida artificial muy superior a la necesaria a la movida que se está desplegando, eh, por ejemplo, en la ciudad de La Plata o en derredor de la Quinta de Olivos. Eh, es decir, le están dando más aire del que los mismos reclamantes gremiales, entre comillas, estaban pensando en, en otorgar a la hora de realizar un planteo. Sí, no, totalmente. Yo, digamos, lo que creo es esto, eh, eh, por ahí por ahí no quedó muy en claro porque son tantas barajas en el aire, que hay tantos platos en el aire que es decir, a ver, estoy totalmente de acuerdo contigo, te aclaro en esto, Gabriel, eh. Eh lo que Pero, también creo ya. es que el dolor de cabeza tenemos una oportunidad de hacérselo más fuerte todavía eh, aprovechando justamente las consecuencias del accionar de estas bandas este de empresarios semifascinerosos o fascinerosos directamente sí. que eh bueno eh, Pero muy que no... bien. Hola, hola, hola. Pero y al mismo tiempo agrego eh Lumpen es fascineroso, muy poderosos a su vez, porque claro. es el sector concentrado agroexportador y financiero de la economía, ¿no? Sí, absolutamente. Es decir, nosotros tenemos que encontrar la manera, eh digamos, de de, de igual a igual y con respeto por la opinión de la, aquellos que no piensan como nosotros, de hacer entender eh, a los compatriotas que realmente a esta banda, porque es una <ríe> banda... Eh, hay que terminar de sacársela de encima para poder empezar a gobernar el país eh en en beneficio de las masas de las grandes masas, incluyendo aquellos que no le gusta el peronismo, digamos. Eh, pero en términos es... de estrategia social sí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No, te decía en términos dirigenciales porque la realidad tracciona. Acá tengo ante mi vista a Diego Santilli, tengo ante mi vista el planteo de eh, Pinedo, eh desmarcándose rápidamente de lo que está sucediendo, ¿no? no lo de Pinedo es interesantísimo la... porque si vos si vos comparás el planteo de Pinedo y esto marca digamos el problema porque el pro, el pró tiene el problema dentro, ahora Pinedo, que es un viejo conservador, con prosapia y que digamos es frío como una como una serpiente, digamos, es absolutamente frío, se desmarca. Ahora vos comparás esto con el planteo de Hernán Lombardi, Hernán Lombardi le pide a todo el mundo, es decir, también a los agredidos que sean moderados. O sea, se resiste claro, se Lombardi, lo digamos, <risa> y Lombardi que es, es un piojo resucitado, es un antiguo militante radical que la pegó bien y que después se terminó enloqueciendo cuando fue el 2001, y a partir de ahí el odio lo pudo y ahora hace la política de, de, de la banda de fascinerosos. Pinedo no es uh -huh. eso, Pinedo no es eso. Es muy a ver, entonces, Está muy bien el el, el análisis ese. Y entonces pasemos a las soluciones. ¿Qué hay que hacer frente a esto? Teniendo, digamos, la constitución de tu lado, estando al frente del Estado, ¿qué hay que hacer frente a? Bueno, esto? yo particularmente creo que en realidad como bien dijiste vos, acá hay una gran eh, inflación mediática de un fenómeno que va a terminar eh deflacionándose. Estoy esperando las palabras del señor del presidente, digamos, a ver qué es lo que dice y hace, porque en este caso decir es hacer en este caso decidir uh -huh. hacer. Eh, así que estoy esperando a ver qué es lo que lo que va lo que va a plantear. Y además, de la palabra del presidente, lo creo creo que concretamente sí, acá bueno, por empezar, esta situación nos obliga o obliga a cualquier persona que gobierne la provincia de Buenos Aires a hacer una limpieza de la cúpula policial. Esto está clarísimo. Este está clarísimo. Uh -huh. Hay que hacer una limpieza en la, en la en la Bonaerense y en el sentido más más, más eh, literal de la palabra limpieza, o sea, <ríe> la cúpula policial de la Bonaerense, este es un secreto a voces, nadie lo ignora, está compuesta por una banda de señores muy poderosos localmente que tienen siempre algún negocio de